Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien,、eh, bueno, i e n bien. bien, la verdad que un poco indignado, realmente, bueno, también entendiendo la lógica de t o d o la provincia de Buenos Aires,、eh, bueno, claramente los gobiernos,、eh, los diferentes intendentes intendentas,、eh, claramente hay una bajada de línea de ajuste hacia las y los trabajadores,、eh, esto no es. Eh, no es algo, digamos, que solamente lo digamos nosotros, sino que cl está claramente expresado、eh, a nivel nacional, a nivel provincial. Digo, bueno, pero yendo a, a lo local,、uh -huh. el día de ayer, 22 de marzo, tuvimos la primera reunión paritaria.、Eh, la verdad, nosotros entendemos que no está siendo una reunión paritaria、eh, como plantea la ley, que tiene que ser de buena fe. ¿Por qué decimos esto? Porque. En esa misma reunión paritaria nos informaron d e lo que se decida ahí en esa mesa、eh, debía ser、eh, prácticamente automático, ya que la liquidación de sueldos va a ser el 23.、Claro. Entonces entendemos que no hay mucha buena predisposición a discutir.、Eh, el 22 este, plantean que se dieron cuenta que hay una necesidad de inyectar dinero en los sueldos de los trabajadores y que por eso llamaron a la mesa paritaria. Pero también es cierto, como bien vos decís, que nosotros desde el principio de año estamos pidiendo que se conforme la mesa, que d i s c u t a m o s salario, y recién el 22, cuando la liquidación va a ser el 23,、eh, porque el 24 es feriado, digo, bueno, la verdad que no, no hay muy buena fe. En lo que ofrecieron, viviéramoslo en dos, porque hubo una primera reunión a la mañana,、uh -huh. luego se pasó un cuarto intermedio.、Sí. En lo que ofrecieron en la mañana fue un 15% en marzo. 15% en marzo, sin contemplar, sin contemplar、eh, la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos el año pasado. Para recordarles, el año pasado la inflación terminó en 95 y algo,、uh -huh. eh, mientras que el aumento anual que hemos tenido ha sido del 70%.、Uh -huh. eh, Entonces, digo, la verdad que sin contemplar esto ofrecieron un 15%, 15% que obviamente no aceptamos y dijimos que era un aumento a la baja, e、eh, r a、eh, seguir、eh, metiendo la mano en el bolsillo al trabajador y trabajadora municipal y que se fue a un cuarto intermedio. el cuarto intermedio, la idea era que mejoren esta propuesta.、Uh -huh. Bueno, no solo no mejoraron la propuesta, sigue siendo un 15%, y agregaron que en abril. Mayo y junio, por cada mes un 5%. Otro, donde un 30% con el acumulativo, p o n e l y llegue a 33%.、Sí. Bueno, no, este, no es suficiente. No solo lo entendemos nosotros, también lo entienden las y los a s y l trabajadores municipales.、Eh, no es retroactivo enero también, esto del 15% de marzo, no es retroactivo enero. Entonces, realmente, parecería que acá la lógica. Es、eh, trabajo por el trabajo mismo,、uh -huh. digamos, cuando debería de ser el trabajo con salario digno, digamos.、Uh -huh. Ahora,、eh, perdieron el año pasado un 25%, si seguí bien las cuentas que, que fuiste haciendo al aire,、sí, Ricardo. Aproximada, sí, sí, sí, aproximadamente un 25%.、Eh, recordemos también cómo se ha dado la paritaria del año anterior, cómo ha finalizado y cómo ha finalizado el anterior.、Uh -huh. Los dos últimos años. El cierre paritario ha sido por decreto de forma unilateral, eh, sin eh, firmar o, o trabajarlo en la mesa paritaria. Eh, entonces, eh, entendiendo esto, nosotros también no podemos、eh, firmar realmente,、eh, por más promesa que haya de que posterior a、eh, las elecciones, en noviembre octubre, noviembre,、eh, nos volvemos a sentar y va a ser mejor el, el aumento. Realmente. Entendemos que no hay confianza política porque los dos últimos años realmente no la han tenido、uh -huh. el gobierno de Marín Fernández. Entonces, nosotros、eh, necesitamos, sí o sí, cerrar a junio un aumento salarial que realmente impacte en los bolsillos de las, los trabajadores. También haciendo mención a que el municipio de Moreno, ya en la época de Moreno, eh, eh, firmó el pacto fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos seis meses de gestión no pueden hacer movimientos de pase a planta、eh, y no podrían tampoco、eh, inyectar dinero. Entonces, sí o sí necesitamos que estos primeros tramos sean、eh, acordes a la realidad. Porque digo, hoy,、eh, un dato, por ejemplo, se reunió en la mesa de salario que la verdad yo no sé qué mirada tienen, pero en esta mesa de salario plantean que. 80 mil, están en 80 mil y en tres meses van a llegar a 90 mil, totalmente insuficiente también, siendo que la canasta básica hoy está de 177 mil pesos. Entonces digo,、eh, no hay forma, no hay forma de que las, nada,、si、los trabajadores municipales de la provincia con estos sueldos, con estos básicos, lleguemos a fin de mes nunca.、Eh, el otro día, yo el año pasado, el año pasado les planteaba que parecía que. Eh, reiterábamos siempre nosotros el mismo discurso.、Mm. Y la, la verdad, que en esta etapa, en este inicio, digo, no, no es que nosotros reiteramos el discurso. Los gobiernos municipales de la provincia de Buenos Aires repiten el ajuste hacia l ágil e los trabajadores.、Mm. Y esto tiene un nombre y apellido:、eh, FMI, pago de la deuda, pero también lo, el, el nombre y apellido de quienes gobiernan. Digamos. Claro. Un gobierno votado para que nuevamente、eh, tengamos recuperación de derechos, realmente lo único que ha hecho en estos tres años, tanto a nivel nacional, provincial y en los diferentes municipios, es ajustar el bolsillo de las y los trabajadores y que la deuda la paguemos nosotros.、Mm. Raúl, en este panorama, con este panorama en realidad, ¿qué se, qué se debate en las asambleas? ¿Qué se discute? ¿Hay ánimos para, para paro, para movilización? Además, teniendo en cuenta que es sueño electoral, y muchas veces la expectativa está puesta que. Toda esa tensión que no se pone en、eh, el resto de los años. Bueno, muchas veces el año electoral,、eh, los jefes, las jefas comunales quieren que todo esté medio prolijito, ¿no? Para mostrar cierto balance de gestión positiva. Bueno, nosotros,、eh, en principio, bueno, esto fue ayer, con lo cual solamente hemos podido tener reunión、eh, con la Junta Interna y delegados del sector, con, un claro, este, con una clara decisión, recorrer los sectores. Eh, y ver precisamente el ánimo de las y los trabajadores en torno a, a esta decisión.、Mm. Eso no sé cómo va a surgir también, porque digamos, dijimos que tiene que estar el cierre hoy. Es muy probable que por decreto se saque el aumento también.、Claro. O, que no、se, o que no se inyecte el aumento. Entonces, digo, eso también hay que planteárselo a los compañeros y compañeras. Veremos el ánimo que hay. Nosotros siempre estamos dispuestos、eh, ante estas medidas arbitrarias, hasta, a, a, ante estas decisiones de. Eh, salarios a la baja, p o r o esto es una decisión política. Esto es una decisión política. Así como、eh, hay decisiones políticas en torno a la mejora de asfaltos, de、eh, inversión local en el distrito, también es una decisión política que los salarios de los trabajadores sean a la baja y que paguemos también esas obras locales、sí. con, nuestro, eh, con el hambre de los trabajadores. Entonces, nosotros se lo vamos a manifestar en las asambleas a los compañeros, a las compañeras, y vamos a ver el ánimo que hay en torno a. Un inicio de año que la verdad que no esperábamos que al inicio de año tengamos que empezar a hacer medidas gremiales.、Sí. Eh, pero bueno, esta es la realidad que tenemos en Moreno. También comentarte que t a mí, b i é listo, tenemos en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, más puntualmente en la Subsecretaría de Niñez,、sí. en los servicios locales, también una situación que venimos、eh, trabajando en Mesa hace un mes y medio, que desembocó en un paro de 24 horas. Y que ante、eh, no abrirse nuevamente la mesa, pues,、eh, por eso fue el paro, porque se levantaron y querían cerrar unilateralmente,、uh -huh. eh, a espalda de los trabajadores. Entonces,、eh, bueno, i n f o r m a r ya que、eh, la semana que viene también vamos a tener un paro en servicios locales,、eh, con la importancia que tiene el área,、eh, pero lamentablemente. La falta de diálogo, la falta de escuchar a las y los trabajadores, nos lleva nuevamente a tener un, un paro que seguramente será superior a, a 24 horas. Y con un pequeño detalle: de seis servicios locales, cinco serían los que nuevamente estarían de paro. Con lo cual, digo, esto nos genera a, a nosotros mucha actividad、eh, y claramente hay un gobierno. Está este, totalmente cerrado a escuchar a las y los trabajadores.、Eh, esta semana fue la reunión. Hoy van a liquidar, digo, para bien o para mal, o con el salario sin ningún tipo de aumento, o no, con el caprichoso 15%. Pero digo, hoy se liquida el salario en, en Moreno. Así es, sería, nosotros entendemos que es así.、Eh, y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos.、Eh, bueno, esperemos que. que Realmente no, no hagan olidos s oros d a lo que plantean los, los trabajadores. n o、eh, Detalles, por ejemplo, este gobierno, un detalle importante.、Sí. Este gobierno, como bien dije, debería de ser y fue votado para recuperación de derechos, para poder tener,、eh, para diferenciarse de los amarillos.、Uh -huh. Bueno, lamentablemente, mientras el salario de los trabajadores y trabajadoras municipales o del Estado. s e van degradando.、Eh, un dato interesante que tengo hoy es que 500 empresas en esta etapa del g o b i e r n o Nacional y Popular、eh, generaron más de 16.035 millones de dólares. Esto es ganancia pura. Entonces, claramente habla de un gobierno que no está、eh, favoreciendo como debería a los que menos tienen, sino a los poderes concentrados. Entonces, la verdad que.、Eh, Que hay que leer esto porque digo, también cuando hablamos de amarillos o no amarillos, digo, hay mucha similitud en algún punto. Hay mucha similitud.、Eh, la última, y te agradecemos como siempre este ratito, Raúl. Entonces, hubo reunión el 22, se pasó un cuarto intermedio, no hubo ninguna oferta mejor, todo lo contrario. ¿Hay alguna, ¿Quedó h a alguna y pendiente alguna instancia? O,、eh... El día lunes día、sí, y El día lunes estaríamos、eh, reuniéndonos nuevamente. La verdad es que no creemos que haya.、Eh, bueno, no creemos que haya una oferta superadora. Ojalá me equivoque,、uh -huh. ojalá recapacite el Ejecutivo y realmente entienda y atienda las necesidades de las de los trabajadores. Pero bueno, vamos a ver qué llega、eh, de esta reunión.、Eh, de no ser así de todas formas, nosotros ya como, como te planteé, vamos a recorrer los sectores. Esta semana quedó cortita pero, y con mucha actividad、uh -huh. eh, por el mes de la memoria, pero digo. Eh, la semana que viene estaremos seguramente saliendo a todos y cada uno de los sectores a escuchar a los trabajadores, a darle la propuesta del Ejecutivo,、eh, eh, pero ya sabemos que los trabajadores no están felices con este aumento. Raúl, como siempre, muchas gracias, quedamos atentos aquí en la radio. Te doy un dato más. te doy、sí. un dato más. El año pasado, el cierre paritario、uh -huh. eh, se hizo de toda,、eh, un, de toda la provincia de Buenos Aires. Un, un listadito con los eh, que eh, corrían en punta y los que venían último. Moreno estaba anteúltimo en aumentos, anteúltimo. El peor salario、eh, en torno a los peores salarios. Así que la verdad es que、eh, es una política del de, de Ejecutivo llevar este tipo de aumentos.、Uh -huh. Veremos qué sucede entonces el próximo lunes. Quedamos atentos aquí en la radio y te agradecemos este ratito. Muchas gracias, Daniel, y saludo al equipo como siempre. Un abrazo grande.